Bueno, estamos a las 9 y 6 minutos aquí en Montevideo, recibiendo a nuestro invitado, como anunciábamos temprano, es el profesor Jorge McFood, profesor universitario, un hombre analista de lo que sucede en el mundo y difusor de ideas también, le que queremos agregar en esta presentación. Él está en Estados Unidos, donde vive y trabaja, y se hace un ratito esta mañana para atendernos. Buen día Jorge, ¿cómo andás? Buen día Ángeles y Emiliano, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien, acá contentos de recibirte para eh, poder analizar lo que está sucediendo, el momento en el que estamos, hemos hablado las últimas veces contigo siempre sobre estos temas eh, en los que somos recurrentes, pero nos parece que obliga, eh, especialmente con lo que está pasando en Medio Oriente, que sería necesario ya a esta altura ver... después de tanto tiempo de este ataque sistemático contra el pueblo palestino usando todas las formas y llegando a esta última de, del hambre y de la falta de medicamentos donde uno escucha como noticia que no resisten los enfermos los propios, el propio personal de salud se desmaya eh, porque no come, eh, porque trabaja sin cesar porque no puede atender a, a la gente que va a buscar su ayuda Eh, a la gente que matan cuando va a buscar comida, todo esto hace que, que tengan que producirse cambios a todo nivel, y uno tendría que estar analizando en este momento, eh, si pasáramos raya, ¿no? ¿Cómo está ese pueblo palestino y su resistencia? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo está Estados Unidos, como las manos operativas ahí? Sí, eh, algún día se va a hacer un, muchos, se van a hacer muchos museos. Eh, que van a recordar esta brutalidad y yo lo he puesto en, un artículo, en algún artículo hace unas, sem unas semanas eh, tratando de analizar cuál es la diferencia de este genocidio con otro porque hubo otros genocidios obviamente Exacto. pero hay una diferencia eh, muy remarca remarcable que nos interpela a todos y nos debería dar vergüenza a todos primero es la uh, al altísima eh, eh, documentación Eh, de todo tipo, desde testimonios hasta videos, hasta imágenes, eh, de todo tipo posible. Sí. Eh, es decir, no hay una forma que eh, posible de documentación para los historiadores futuros que no se haya no no se haya aplicado, no haya funcionado, no haya reportado en este momento. Es decir, que estamos eh, sobreinformados sí. eh, eh, y por otro lado el, el, la, y la, totalmente, la total la um, total incapacidad de la mayoría del mundo que está profundamente indignada. como seres humado, humanos, aquellos seres humanos no comprometidos ni con el dinero, ni con el poder, ni con los miedos de posiciones, ni con los compromisos políticos, esos seres humanos, seres humanos de verdad, sí. pero los otros son todavía está, han perdido esa... Perdieron teoría, esa caridad. Han perdido ¿no? por sí, por, por mérito propio. Sí. Aquellos seres humanos de verdad que est están totalmente indignados Es, al mismo tiempo son eh, eh, materialmente incapaces de hacer mucho o prácticamente nada para evitar eso ese es el, el segundo punto y el tercer punto eh, cuan, como lo comparaba con la brutal el brutal genocidio de Ruanda de los sobre los tutsis eh, por ejemplo el tercer punto es que eh, esos que cometieron esos genocidios como el más, uno de los más recientes el de, de Ruanda no han tenido la capacidad de sabotaje de acoso, De, eh, de listas negras de eh, manipular la opinión, de comprar políticos directamente como hace la IPAC en Estados Unidos casi todos los políticos más importantes o de presionar y acosar políticos de, de, de cuarta categoría internacional como son los nuestros en Uruguay, que por lo menos podían tener la primera categoría moral de decir, bueno, no podemos hacer mucho pero, pero somos seres humanos dignos que reconocemos algo moral que cuando cuando estamos viendo niños que están está más está tipificado todo eso en, sí. en la convención eh, de la ONU ya de hecho se, se, esa lista se hizo eh, luego de, de, del holocausto judío eh, eh, entonces está eh, absolutamente tipificado y Israel ha cumplido con todos los puntos podemos repasarlo pero eh, cuando decía de los niños eh, estamos viendo esas imágenes de desnutrición ya habíamos visto el año hace un año niños eh, en, en, en en cubetas o O, o en hospitales eh, muertos, podridos, que hasta la gente entraba y no podía respirar, eh, eh, hospitales arrasados. Eso es un terrorismo de Estado como nunca se ha visto en la historia, El, unos terrorismos más eh, inmorales, alevosos, que, que están siendo eh, eh, eh, expuestos a la humanidad. Y al mismo tiempo, como lo, como hace Trump, y otros líderes que simplemente creen en la fuerza de la, del verbo independientemente de la realidad, porque el verbo creó el, ¿Sí? el universo y el mundo, dicen como neta Netanyahu que somos... Eh, antes decían, recuerda, el ejército más moral del mundo. Ahora dicen que en realidad nunca han estado, ha estado hambriando a nadie, que no han estado eh, acosando a nadie ni ocupando a nadie. Es un descaro absoluto. Ahora, toda esa, esa narrativa que, como dijimos hace tres años ya, se está quebrando y va a terminar por desaparecer ya desapareció ya se quebró, pero eh, continúan, continúan con el mismo método. Es indignante y es vergonzoso. Y mucho más vergonzoso aquellos que proceden por miedo. Y el mayor el mayor poder de los poderosos es el poder el miedo sí. al poder de quienes no tienen el poder. Y, y estamos, este es el juego que le están haciendo muchos. Exactamente. Y no estamos hablando del miedo que, que puede tener el que vive en la franja de Gaza, el que ve caer las bombas, el que ve que le disparan claro. cuando va con un plato de comida. Hablamos de gente que está en lugares donde puede tomar decisiones que pesen, que está cómoda y que te, se supone que por su actuación política o sus, iba a decir ínfulas, pero eh, aspiraciones políticas, eh, tiene que tomar una posición... Eh, acorde a, al, al drama que está ocurriendo, ¿no? Sí, por supuesto, lo mismo de siempre, una palabra para distintas realidades, sí. la palabra miedo no es lo mismo como perfectamente lo mencionas aquel que corre por su vida o por la vida de, de su familia eh, o aquel que incluso en una segunda categoría eh, se calla porque va a ser despedido y, y sus hijos sí. van a quedar sin comida etcétera eh, a aquel que simplemente eh, procede por un miedo entre comillas de conveniencia, es decir, esto eh, si digo esto no me van a votar a las próximas elecciones, si digo esto sí, no, me van a llamar a alguna etiqueta, aquellos que justamente han, tienen el poder de, de miles de personas, como en Uruguay, que los han elegido y no y no tienen el, el coraje, como muchos no han tenido, como lo tiene Lula en Brasil, como lo tiene Petro en, en Colombia y muchos otros, han tenido, bueno, eh, Hugo Chávez, que sí. alguna vez lo criticamos por otras cosas, pero que desde hace décadas tuvo el coraje de decir lo que nadie se animaba a decir. Sí. ¿Sí? Exactamente. Eh, entonces, entonces eh, eso es coraje. Ahora, eh, yo no digo que to todo el mundo se vaya a crucificar o porque para luchar hay que estar vivo, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un gobierno legítimo, elegido, que puede decir... Ahora yo estaba escuchando a Carolina Cosimo bueno, hace unos días, a una, una persona que le... le Tengo una profunda estima, no solamente respeto intelectual por su inteligencia, preparación, sino eh, como política. Pero eh, cada vez que intenta justificarse se hunde más. La última vez hizo un programa ahí en, en Montevideo y hablando de la Constitución, que es, es, es, ya sabemos que el vicepresidente tiene determinadas responsabilidades. Pero yo he estado repasando la Constitución varias veces. No encuentro ningún lado que diga que no puedes expresar su opinión, y mucho menos cuando es un, un, una defensa moral. Claro. Al menos, que ella crea, al menos que ella crea que está bien matar niños y, y, y decir que. Si no quiere decir la palabra genocidio, puedes hablar de crímenes de guerra. Ahora, ¿Vos, decís, de... vos decís algo en una carta abierta que publicaste que se llama ¿A qué le tienen miedo? Vos decís que los que callan hoy por miedo o por conveniencia. Mañana van a repetir que siempre estuvieron contra el genocidio, cuando ya no sirva para nada, salvo para sus intereses personales. Recién decías, alguien que calcula y dice, pero si yo hago esto, en las próximas elecciones voy a tener menos votos. Eh, que se convierte en una práctica ya esto de, de calcular, antes de tomar una posición, calcular para beneficios propios que nunca... podrían ser eh, válidos moralmente, se nos ocurre, ¿no? Si es para mí, solo para mí, porque a mí me conviene o a mi partido le conviene. Sí, precisamente la, la moral se define cuando aquello que defiendo porque me conviene también debe ser defen defendido a, al resto de ah. la humanidad, de los otros. Eh, eh, eh, ahora, eh, eh, lo que mencionas, eh, yo... Eh, He trabajado en Mozambique con alemanes, algunos alemanes, con europeos, eh, y siempre he insistido en la misma pregunta, eso en los años 90 ya. Sí. Eh, también he estado en recorrido Palestina, Israel, en esos años. Podría contar muchas cosas, pero el, el, siempre he preguntado eh, qué hacían tus abuelos en los años 30 o los 50, porque tenés abuelos y padres. Sí. Eh, y, y resulta que na nadie, nadie había apoyado el nazismo lo mismo ocurre en Estados Unidos acá la mayoría de los grandes eh, de la clase alta, la ma gran mayoría de los millonarios y la gran mayoría de la clase alta y del resto de la clase media era pro-nazi abiertamente y, y resulta que después de la, de la guerra cuando los nazis pierden la guerra mundial eh, ser racista pasó a ser políticamente incorrecto pero antes era un orgullo, era lo obvio como ahora está siendo, volviendo a ser obvio que hay razas superiores Entonces eh, cuando, eh, siempre el, el acomodo, lo mío pasa en Uruguay y, y, y he hecho varias diferenciaciones. Está bien, hubo en Uruguay gente que por miedo, por eh, porque estaban eh, o trabajaba para el Estado o la educación, yo conocí mucho. Eh, de hecho, mi, mi, mi padre y mi madre trabajaban para en la Obutu, y conocí mucha gente que, que detestaban la dictadura y se callaban. Tenían sí. que ir a los actos eh, patrióticos al lado, y sí. sacarse foto al lado de, lo, de los generales. Eh, y mi madre es escultora hacía sí, artigas amaba artigas eh, y, y, y luego iban a sacarse fotos con, con los generales de la dictadura y ella y se ve en la foto agachando la cabeza <ríe> eh, y, y tenía a su padre preso torturado su hermano también eh, es decir yo eso eh, es eh, incriticable tenía que ten, dependía de un sueldo <ríe> sus hijos eh, mi padre incluso tenía miedo que sus hijos también corrieran la misma suerte eso no es criticable lo que es criticable es que después cuando pasan las cosas Eh, nadie dice, bueno, me equivoqué no, estos son, todos, eran todos antidictaduras en los años 80 90, ahora están volviendo vol, todo vuelve, ahora está, algunos reivindican como reivindican a Pinochet en Chile lo mismo pasa en, en, con, con los alemanes ahora, ahora lo reivindica cuando la tercera generación ya se olvidó del sufrimiento de la, de la primera ah, pero eh, siempre eh, primero la cobardía para apoyar al poderoso, cuando el poderoso cae en desgracia, porque es, es la historia la marca, así que va a caer en desgracia mm. aquellos que participaron de alguna forma pasan a ser, yo no sabía nada estoy en contra de eso, Qué horrible, qué mal ¿no? ¿para qué? para un, un beneficio personal otra vez, ya sea político, personal o moral entonces el, el coraje, señores hay que demostrarlo cuando las papas queman el coraje no se demuestra cuando se está en un estado de confort sino cuando uno tiene algo para perder y acá tenemos mucho para perder y a mí ya me lo dijeron muchas veces y no estoy hablando de, pre, de premios eh, comprados como como podía hablar muchas veces. yo hablando directamente de, de, del trabajo y la sobrevivencia existencial. Entonces, eh, ahí se prueba el coraje. Y, y no estamos hablando de un, una, una diferencia política. Todos tenemos diferencias políticas. Yo tengo amigos conservadores, liberales, eh, comunistas, lo que sea. Pero no nazis. Claro. No, no es una diferencia política, esto es una diferencia moral. Jorge, buen día. <coughs> y no habrá que... Que quitarle atención a esto, porque a veces aparece ese argumento, ¿no? Que bueno, esto está pasando muy lejos, allá, a cientos de miles de kilómetros. Eh, ¿Qué importancia tiene? Centré, centrémonos en, en, en lo que pasa a nivel local. Eso, digo, este argumento eh, está en Uruguay, pero también en todos los países. Por eso te lo pregunto a vos, incluso con una mirada internacional. ¿Cuál es, en, en este momento del de la historia, digamos, no? Qué, qué, ¿Cuál es la importancia digamos de este tema eh, y de que la, la, los actores digamos, de la política interna de los distintos países también tengan una postura eh, digna digamos, sobre lo que está pasando en, en, en Medio Oriente, particularmente en Palestina? Es uno de los otros elementos de la cobardía. El, se, se, se, se parece a la argumentación que explicaba Sigmund Freud, el vecino le presta un jarrón y el y, y jarrón aparece... se lo devuelve roto y el vecino dice primer punto usted nunca me lo prestó segundo eh, punto yo no lo rompí eh, lo tenía pero no lo pero no lo rompí etcétera es decir mentir es caro cuando uno se es, es, está eh, dice la verdad es, es mucho más fácil sí. eh, desde el punto de vista dialéctico desde el punto de vista lógico es más difícil desde el punto de vista moral Sí he escuchado, eh, no directamente, pero sí en la acción, eso que estás mencionando, cuando eh, hay una eh, conferencia de prensa o una reunión, hay muchos periodistas, eh, es, eh, es un alivio que algún periodista vaya a temas más cómodos como, bueno, la pobreza infantil. o es eh, algo así como decir en el caso político como dijo José yo estoy a favor del siempre he a estado a favor de la paz pero todos estamos a favor de la paz hasta Hitler estaba a favor de la paz y lo, y lo propusieron para el premio Nobel de la paz en 1933 y otros años eh, consistentemente de eso eso no, no tiene ningún valor hay que ser concreta hay que ser más preciso Entonces, cuando eh, se habla, bueno, vamos a hablar de la pobreza infantil, claro, de todos estamos. Oh, eh, sí, a hablar en eh, favor. Conservadores y sí, progresistas, claro. todos estamos a favor de combatir la pobreza infantil. Entonces, es un tema cómodo. Es difícil resolver, Ta está bien, sí, es más difícil, pero no para eh, lo hacemos difícil también, pero ya hablaríamos en otro punto, como los impuestos al el 1% del, del, al, un, al uno más rico. Pero eh, es, es otro tema, pero es más cómodo de, de discutir eso. Antes de discutir. Pero la pregunta, por otro lado, es ¿por qué es más cómodo? Y ahí vuelvo al, al título del, del último artículo. ¿A qué le tiene miedo? Porque si algo es, es tan incómodo es porque hay algún miedo ahí superior, casi de Dios. Sí. Desde eh, como que, que creó el universo y, y, y se dedicó a decirle a un solo pueblo, eh, elimina, asesina a todos los demás. Esa, esa fantasía psicópata. Sí. Sí, que, lo que, que, pasa que tiene que, muchas interpretaciones, pero, pero, pero eso es lo que se aplica actualmente. ¿A qué claro, tienen miedo? Ahí aparece de Uruguay es muy chico, eh, tenemos que atraer inversores. Eh, te digo acá en el caso de Uruguay también, el tema de la carne, que estamos en una situación vergonzosa, ¿no? Los frigoríficos están todos monopolizados por empresas internacionales. Eh, pero llega la cuadrilla que hace el corte kosher desde Israel y... Impone condiciones. Bueno, quiero tanto, porque además ahora aumentaron la cuota de lo que tienen que trabajar acá, porque ellos quieren carne, porque están en guerra, entonces precisan llevar más carne para Israel. Está, está en, está en, no están en ninguna guerra, es claro una no. acción genocida. Eh, claro, ahora, eh, lo que estás mencionando, es, es decir, agregamos a, a la lista otro punto de vergüenza, esta moral. Sí. Eh, eh, Petro eh, acaba de decir que no, no, hay, no se exporta más eh, carbón a Israel. Sí. Entonces, eso no es un peso económico. Claro que hay muchos pesos económicos. Pero a mí, díganme que me van a poner un impuesto, me van a multiplicar los impuestos, pero se va a solucionar o por lo menos a, a aliviar el, el, la, la catástrofe en Gaza o en otros lugares. Y yo, qué, qué argumentos tengo para decir que no? Ah, claro. Al menos que, me, que mi hijo se te murió de hambre, claro. Eh, primero tengo que pensar el. el En, en la subsistencia de, de mi hijo o de mi familia, pero más allá de eso, no me digan que, que Uruguay se va a morir de, de hambre porque no le vendan carne eh, a Israel that, that, that eh, otro punto, el, la misma ministra Sandra Lazo eh, sí. dijo que le iban a comprar armas a Israel ¿cuál es el argumento? el argumento es que de la efectividad ¿recuerdan el, el que argumento? que tenga mejores precios eh, incluso, y calidad, dijo ah, la ministra Sí. Eh, ¿recuerdan la película el, el, el hijo de la novia que, que el, el, el padre... Darín decía porque yo estoy luchando por un mundo más eficiente como tú siempre luchaste, le decía el padre y el padre decía, pues yo nunca luché por un mundo más eficiente es decir, se, se, sí. se crean narrativas y, sí. y, y, y que coinciden con el dogma el dogma eh, ideológico del momento, la más eficiencia ahora resulta que un integrante del MPP De un, de un grupo que con un pasado marxista, guerrillero, supuestamente de, de lucha, con, o por lo menos en teoría no neoliberal, sale con esos argumentos, no solamente neoliberal, no solamente materialista, encima para justificar una inmoralidad. Eh, es decir que por todos lados que lo vea es una vergüenza. Yo no sé cómo a esta gente no se le está cayendo la, la cara de vergüenza vergüenza. Sí. Estoy hablando de un partido, el Frente Amplio, Que muchos apoyamos. Aquí en Estados Unidos, y en los comités de Nueva Jersey, de, de, de Francia, de, de internacionales, siempre nos decía antes, insistían antes de la elección, hay que poner más dinero porque si no la gente no va a votar, hay que poner más dinero para que gane el Frente Amplio. Sí, bueno, y yo insistía, está bien, estamos poniendo dinero como miembros del comité, etcétera Pero no, no nos podemos reducir a eso, que ni siquiera tenemos derecho a votos en el exterior. Entonces, tenemos que tener las cosas claras. ¿Y por qué salía esa discusión? Porque yo insistía, eh, eh, somos 60.000 personas, debemos tener una opinión clara, si no unánime, por lo menos de ciertos valores básicos. Y el tema de Gaza, el tema de los inmigrantes, no, nos convocan, nos interpela, no podemos estar mudos, neutrales como cobardes, porque el neutral como todos saben, sí. están a favor a, apoyan al poder, bueno, resulta que no solamente dinero, bueno, está bien el dinero fue, ganó el, el, el partido el Frente Amplio eh, con, con muchos amigos ahí, que tengo muchos amigos, y muchos muy dignos como el, el Boca, Andrade y, y, y Castillo, que no sé, supongo que la, la están pasando bastante mal, pero no les voy a preguntar eso, sí, sí. Ah, y, y considero, a, y hablamos con Carolina Cosi y Orsi, por Zoom eh, eh, por los, para los comités de acá, del exterior, etcétera Yo no sé si se acuerdan de eso, pero estoy seguro que. No, seguro, no, no puedo prejugar, pero tal vez no se acuerden. Pero lo que quiero decir es que. que ¿Qué pasa? Todo eso se olvida. Me, me, no solamente hay una, una amnesia ideológica, histórica, uruguaya, sino que además ponen gente que ni siquiera son del Frente Amplio, que viene como, como el, el canciller, con esa arrogancia de decir una cosa es lo que decide el partido y otra cosa es lo que decimos el gobierno que nosotros estamos administrando. ¿Pero quién te eligió? Un poquito más de, de modestia. Porque se parece muchísimo a lo que dijo Nixon cuando cuando Allende ganó en, en Chile y dijo no voy a permitir que los chilenos voten de forma irresponsable un poquito de, de modestia sí. son, Ahora, serán elegidos pero no fueron electos estas cosas que son gravísimas que vos estás diciendo a la vez van como estableciendo eh, ideas que van quedando para todo no para todo para enfrentar todos los temas Esta que vos decías del canciller, una cosa es el gobierno, otra es el partido, eso ya hace años que se viene diciendo acá y se lo plantea para, como excusa para no enfrentar grandes problemas que tiene el Uruguay, sobre todo tomar las decisiones que hay que tomar. Eh, la, esta frase, le vamos a comprar armamento a los que generen mejores precios y calidad, también se ha dicho, claro. se viene un inversor que te deshace el país desde el punto de vista de, de los recursos sí. naturales, no importa, porque... genera mejores precios y calidad Uruguay no tiene enemigos esa es muy fuerte esa esa sentencia de que Uruguay no tenga enemigos y el propio no, Orsi no. habló de que él está con la autodeterminación de los pueblos que el pueblo sí, israelí sí. tendrá que encontrar su camino Bueno, eso lo dijo Kose, eh, Kose. El, el pueblo realista, tendrá que encontrar su sí, camino Kose. Y, y la autodeterminación eh, eh, primero de una forma muy abstracta pero siempre el, eh, eh, refiriéndose a, a los derechos pero hasta, hasta los mismos judíos se eh, consideran en Estados Unidos y muchos en Israel eh, que están, son antisionistas eh, consideran esto eh, risible, sí. es decir es, es una demostración de sumisión pero a, además el Yo creo que hay que recordar el, el, casi uno de los elementos espirituales fundadores de... Yo no quiero considerar las naciones como algo eh, ideal, ¿no? Son cosas concretas que aparecen, desaparecen, como dice decíamos con mi amiga Chomsky, viva Chomsky, los estados no tienen derecho, no existe eso del Estado, el derecho de un estado. Los estados no tienen derechos, son los humanos que tienen derechos a un estado sí. o a, lo, a otra, o lo que sea. Pero uno de los elementos fundadores... Eh, eh, eh, del Uruguay, de lo que es hoy Uruguay, era lo que dijo el uruguayo argentino José Gervasio Artigas, eh, mi autoridad emana de vosotros y ella es ante vuestra presencia soberana. Entonces, a esto lo conecto, lo podemos contar con muchos otros eh, eh, eh, momentos, pero a lo último que dijo el canciller, que dice una cosa es el gobierno, otra cosa es el partido, por supuesto, todos sabemos que son dos cosas diferentes. pero no son cos, dos cosas divorciadas. Claro. Entonces, si la autoridad emana de ese partido, de ese grupo de gente, eh, no digo que cese la autoridad, porque ya estaría una democracia directa que es, que es obscena para muchos, sobre todo aquellos que están comprometidos con el gran capital, que también le tienen mucho miedo al gran capital, y el gran capital, como sabemos, tiene determinadas ideologías y factores culturales, ah, pero por lo menos un mínimo de respeto sí. el, a aquellos que han sido... que lo han puesto ahí repito es muy básico 1800 1810 13 y 15 eh, eh, deberían ser suficiente tanto tiempo atrás para eh, recordarnos lo, algunas bases morales no son tan difíciles los, los sí. principios morales son las propuestas. discusiones sobre las ideas son muy complejas está bien sí, pero los sí. principios morales deben ser simples ir fácil recono, fácilmente reconocible y hay que ir, volver siempre a esos principios cuando la discusión se complique y dice y nos enmarañamos en excusas para justificar inmoralidades como lo es una de las mayores inmoralidades si no la mayor de, de la historia de cualquier historia universal que es el genocidio. Sí. Y yo, yo, eh, dos, tenemos una larga lista de vergüenzas. Yo tengo 14 puntos de de, de terrorismo de Estado de de, de Israel. que luego llama a terroristas a, a aquellos que se defienden sí, contra sí. todos esos cinco, eh, puntos. Tengo 14. Son todos profundamente inmorales, pero además en masa son una inmoralidad industrial que no se reduce solo al, al, al, al, al área de conflicto, sino al resto del mundo. A los medios eh, eh, dominantes de Europa y de Estados Unidos, que a, a su vez influyen sobre el resto del mundo, y así seguiríamos, no es el, el genocidio de Ruanda, es una profunda manipulación de imponer una inmoralidad la peor de, de, de que se puede imaginar en la historia la inmoralidad, el genocidio, como, venderlo como, algo, como un derecho, el derecho a matar el derecho a masacrar el derecho a eliminar el derecho a imponer miedo y, y, y además mie un miedo que se multiplica por mil por los cobardes sí. porque si no fuera por esa cobardía ese miedo existiría por razones concretas pero no por razones por autoinfligidas como es el caso más conocido bien para no hacer de mí lo pedazo bueno con esta canción muy bien elegida por Blanca eh, seguimos conversando con el profesor Jorge Magfud. Y para ir redondeando este tema queríamos hacerte algunas otras preguntas. Vos mencionás en la carta Hablas de Malcolm X, decís, se confirma esa nueva tradición de lo que Malcolm X llamaba el negro de la casa, es decir, el esclavo celoso guardián de sus amos. Es una imagen muy muy clara, ¿no? Sí. Pero sí, lo lo, eh, lo pueden eh, incluso ver ese momento mm. en de ese discurso en, en internet. Yo alguna vez, eh, hace como 10 años, lo puse en una de mis clases y, y y un estudiante muy progresista, muy de izquierda, se ofendió porque decía la palabra negro. Y, y yo le dije, pero si si, si, segui, si seguimos por este camino, vamos a estar discutiendo eh, de esa superficialidad. Las palabras son importantes. pero hay que hay que ponerla en contexto no te olvides del contexto está criticando precisamente el racismo sí, este, sí. Difere, diferenciando lo, lo que no en otro lenguaje eh, de, a, de, a, decíamos si eh, payo recuerda bueno, ahora está más de moda pero el, el, es decir el el el indio el el indio de india eh, que eh, para mantener ciertos privilegios ah, eh, se, se volvía el más celoso guardián del imperio británico eh, contra su, su propio pueblo. Es decir, eh, eh, lo que eh, eh, Fanon, Frank Fanon eh, lo, lo describió muy bien en su libro del 55, 58, creo. El, máscaras en español serían máscaras blancas, eh, pieles negras, o pieles negras, máscaras blancas. Está escrito en francés muy bien, eh, hermoso libro, igual que otro. Eh, el, el, el, y otros, incluso en, en, a principios del siglo XX, eh, eh, eh, Eh, González Prada en, en Perú o Juan eh, Montalvo en Ecuador en el siglo XIX, todos ya hablaban del, del, del, del jefe intermedio, no solamente indígena sino criollo, que para eh, salvaguardar sus pequeños um, beneficios dados por el amo eh, se convertía en el más brutal. esclavista o guardián celoso del, del esclavista, de los intereses del esclavista eh, castigando directamente físicamente, eh, moralmente a cualquier otro eh, esclavo negro, indio o, o alguien pobre de la clase baja, que se atreviese a cuestionar algo, y luego incluso como decía Juan Montalvo, el indio vuelve y, de, y decía y dice eh, gracias patrón diusilupagi eh, obviamente que, uh -huh. que con las vocales eh, del eh, peruanas pero en claro, Ecuador sí, sí. Um, eh, Dios se lo pague, es decir, el, el indio vuelve y agradece el, el castigo. Pero también, bueno, no iríamos muy lejos, pero también en, um, Hernán Cortés también decía lo mismo, matamos, entramos, matamos, eh, eh, cortamos las manos 50, quemamos las casas, salían los niños, y, y, los, y los indígenas decían, eh, disculpen, el, nosotros no entendimos, eh, la culpa es nuestra. <ríe> es decir, el castigo, la brutalidad colonialista, esclavista, es del, del, del de la víctima, como alguien que es violado y se siente culpable por la violación. Es, es, es un patrón psicológico muy profundo que tiene distintas traducciones culturales y esa es una de las traducciones que vemos de una forma muy sutil, cuando, decimos sutil cuando no se ve claramente porque está dentro de nuestra cultura y lo entendemos como algo predecible, esperable, normal, pero es, la, es el mismo patrón. Es el, lo que decía, para volver al principio, de lo que mencionabas Malcolm Malcolm X., Y él decía, yo soy un negro de la, de, del campo, claro. es decir, yo soy un negro de aquel que no tiene nada que perder y que no me van, no me van a correr aquellos negros de la casa o, sí. o en otros idiomas y payos. Él dice en un momento, igual que el amo de aquellos tiempos usaba a Tom, al negro doméstico, para mantener a raya a los negros del campo, el mismo viejo amo tiene hoy a negros que son más que tíos Tom modernos. Tíos Tom del siglo XX, decía él, para mantenernos a raya a ti y a mí, para mantenernos controlados, mantenernos pasivos, pacíficos, no violentos. Eh, una descripción muy, muy nítida, sí. ¿no? Y, y, y, y se, se ve muy claramente, fíjense, por ejemplo, la mayoría de, de los eh, no elegidos, pero eh, elegidos, pero no electos, eh, que están en el gobierno de Trump, muchos eh, son eh, descendientes o nacidos en India, son descendientes de hindúes, no estoy hablando de la población india, estoy hablando de la casta eh, de, más rica, que generalmente ocupa las mejores el, eh, becas en, en Estados Unidos en esas universidades, eh, son ricos, eh, y, y están y fueron elegidos tanto para, para el FBI, desde Gabar, La, la misma Kamala Harris, es eh, decir, si todos tienen cierta eh, conexión en ese aspecto, bueno, en Inglaterra también, los, los mayors, etc. Sí. Um, y, en, eh, en el caso de, de Estados Unidos hay muchos eh, candidatos, incluso a gobernador, eh, hubo un candidato hace tres años en, en, en California, que eran, era negro o afroamericano, como le quieren decir acá, um, que de, eh, respondía a la, a la discusión de si debían, las comunidades afroamericanas recibir algún tipo de, de compensación por eh, la historia, y eso es muy claro, que La situación de los afroamericanos es una consecuencia directa, histórica, de la esclavitud. De hecho, el sistema electoral, estaríamos ahora hablando sobre eso. Sí, Pero en fin, sí. él decía, bueno, en realidad él, en realidad tendríamos que compensar a los amos, porque los amos perdieron su propiedad privada, es decir, los esclavos. Nos guste o no, era legal en esa época, por lo tanto, hay que respetarlo. Es decir, lo mismo que... que, que que es Haití que de, de 1820 a 1845 pagó billones de dólares en, en, en equivalencia a Francia por haberle por haber cometido la imprudencia la maldad el crimen de robarle sus esclavos liberar sus esclavos y esto hasta hasta la Segunda Guerra Mundial es, es decir eso es una larga tradición y muchas veces apoyado por el cipayo, por el negro de la casa que por ejemplo en Estados Unidos muchos son son latinos A aquellos que, que, que cruzan la frontera y cierran la puerta y, y dicen que hay demasiados latinos o hispanos acá y son todos son todos peruanos o, o mexicanos o uruguayos lo que sea son lo que acá llamarían latinos son el class, lo que describía Malcolm X, González Prada en Perú, Juan Montalvo, en Ecuador y así seguiríamos. Bien. bueno Jorge por supuesto que este tema y, y, y todo lo que tiene que ver con, con con la cuestión que vos pones sobre la mesa la la cuestión moral en torno a esto es algo que, que debe seguir interpelándonos pero en estos minutos finales eh, también queríamos poner sobre la mesa que no que no está o sea que que por supuesto también tiene su su relación con esto como como todo en el panorama internacional eh, ¿qué está pasando actualmente en Estados Unidos con la situación? digamos, a nivel de política interna, eh, cómo viene evolucionando la gestión de Trump y también hacia afuera con las advertencias que ha venido haciendo Trump, estas amenazas que, que tiene valiéndose de, de, los, de la política arancelaria. Eh, se acerca una, una fecha que es el día de mañana en la que sería una fecha límite en torno a eso, pero han habido también algunos anuncios en las últimas horas, no sé, ¿qué, qué análisis podés hacer vos de, de todos estos elementos que están también sobre la mesa en este mundo de, del día de hoy? Sí, en, en un mundo global, globalizado la política es hija de la geopolítica, sí. y ese tema como está conectado por ejemplo con Medio Oriente, sí, ya lo dijimos eh, años atrás, eh, Israel está y Estados Unidos están quemando todas las naves porque se ven venir, Eh, el, el, ya hay un terremoto geopolítico pero se ven venir que están perdiendo eh, fuerza militar eh, económica, sobre todo económica todavía tienen la militar, entonces hay que quemar todas las naves ahora, o, o es ahora o nunca así que recemos eh, eh, Gaza, Palestina, lo que sea, eh, lo más que podamos para aprovechar nuestra ventaja, lo mismo está haciendo Trump con respecto al dólar Que está perdiendo valor, este año perdió un, creo que un 10%, está perdiendo valor. el A largo plazo, se, cualquiera con, con mínimo de imaginación se va a dar cuenta que, que va a seguir perdiendo valor. Y es ahora o nunca, lo dijo Marco Rubio: sin el dólar no podemos eh, eh, presionar a nadie, etcétera, mm. lo dijo públicamente años atrás. Eh, entonces, es ahora o nunca. Y, y es ahora o nunca eh, se, eh, se encarnó en alguien, eh, en un fanático. Eh, eh, eh, Un fanático que, que a esta altura es, es, se está volviendo un Biden, es decir, alguien totalmente despegado de, de cualquier punto de la realidad. Hace poco dijo que, que terminó cinco guerras, una guerra por mes, incluso algunas que tenían 500 años. Eh, eh, es decir, es el discurso religioso en el cual, es: créanme, no importa la evidencia. Si la evidencia dice lo contrario, mejor para el valor de la fe, porque que, que más valioso que un creyente que cree en algo que es imposible. Esa es, es la posición. Ahora, eh, hay algunos puntos eh, muy problemáticos, aparte del económico, eh, que, o el económico a mediano y largo plazo, que, eh, que, que sigue siendo, primero, de que Trump no ha arreglado nada, desde el punto de vista eh, de, de la economía doméstica de la población. La, la inflación eh, a nivel de los trabajadores o a nivel de clase media eh, se ha disparado. Basta ir con, a cualquier supermercado, el... el Es, no es un 4 o ciento como dice el promedio es, obviamente que es mucho uh -huh. más en cualquier producto um, el, pero además eh, de no haber arreglado nada, además de, de quitarle los beneficios médicos a muchos como conozco gente que dependía prácticamente de eso y ahora está muy eh, nerviosa, muchos votantes de Trump, además de eso se encuentra con el tema de Epstein que es otra, una piedra Fue. muy grande en el zapato acusaciones um, contra él, ¿no? Sí, sí, claro, contra él, y eso sí que es escrúpulo, como decía, el, el, la etimología escrúpulo es la piedra en el zapato, ¿Sí? de, que, de que el que no tiene escrúpulo no se detiene ante los problemas, las incomodidades. Es? Bueno, eso sí que es un gran escrúpulo, es una gran piedra en el zapato de, eh, y que está tocando a muchos eh, de su eh, eh, apoyo duro. Incluso eh, Tucker Carlson, que era un periodista profundamente ¿Sí? eh, eh, conservador de derecha, Eh, en este momento hasta parece de izquierda, por lo menos más de izquierda que los demócratas eh, en muchos aspectos, en el tema de Israel como en el tema eh, de Epstein y, y otros más ya hicimos un programa sobre esto en, en otro ¿Sí? canal pero <coughs> sin duda que es algo que eh, de las pocas, poquísimas cosas que no le pueden perdonar muchos de los eh, MAGA eh, ¿Sí? por, ¿por qué? Porque, porque han estado años repitiendo ese tema y, y eh, acusando a otros y resulta que, que el problema lo tienen dentro de la casa es muy difícil negarlo Entonces, por ahí eh, puede ser que si las cosas económicas, la economía, tienen un quiebre importante, no se prevé a corto plazo, pero podría ser a, a largo plazo, ahí aparecen los temas morales, ahí aparecen las cuentas morales. Es decir, abusa de mí todo lo que quieras mientras me pases dinero. Cuando deje de pasarme, me voy, a, me voy a recordar que eras un abusivo. Ese es, es la, la, el patrón psicológico e incluso social que podemos ver en muchos países. El, el, los li, grandes líderes caen en desgracia cuando no les va bien la economía. No importa si les va, si les va bien, no importa el, el aspecto moral. Y cuando decimos moral, cuidado, está de más aclarar. Nadie nos creemos el, la flor y la nata de la moralidad. Simplemente decir, discutamos esto, que es, una, que es algo realmente moral y sensible. Sí. Y en este caso... Es, es, es, va a tocar el, el tema político y geopolítico en los años que vienen eh, hay un mensaje que manda Ángela Pereira desde 33 que te saluda y dice un saludo al profesor Jorge Mafud está en curso la tercera guerra mundial ¿qué futuro le espera a América Latina en este contexto? Y agradece, otro oyente Luis Desayago saluda y dice: Para comentar con el entrevistado, a veces pienso que los sudamericanos tenemos una mezcla de temor y prejuicio con respecto a tener riqueza. Me refiero a quienes componemos la subalternidad, ya sea por educación religiosa o por el temor a las conquistas, como que tener riqueza es sinónimo de dominación, matanzas, más pobreza. No sé si se entiende y agradece Luis Desayago. Sí, depende a qué se refiere. Eh, si se refiere al que al que eh, tiene la riqueza en, en el centro financiero, sí, es sinónimo de matanza, de dominación, de mentira y de manipulación. Si se refiere a la riqueza, natural que tienen aquellos pueblos pobres es estrictamente lo contrario, es sinónimo de opresión. Eso lo, lo vemos en la historia latinoamericana, en la historia africana y asiática. Eh, son la, otra vez la misma palabra, dos realidades opuestas, ¿verdad? La, eso, con respecto a la tercera guerra mundial, eh, también escribí un artículo de, la, titulado la "Tercera Guerra Mundial" sobre el escritorio hace rato que está en el escritorio sí. y es eh, y, y, y, todo, y casi todo lo que se está haciendo se está haciendo previendo esa guerra mundial, que es totalmente inoculada. Porque, eh, porque supuestamente sería contra China eh, un país que eh, sí ha, ha manejado por un lado el no intervencionismo, lo cual felicitamos, por otro lado la indiferencia, lo cual criticamos. Pero en fin, eh, lo que podemos decir objetivamente es que eh, todo su desarrollo eh, ha sido jugando el juego, bueno o malo, del, del mercado eh, mundial. pero no, no ha impuesto, como la tradición de, lo, de los eh, imperios nor, noroccidentales, Europa sí. Estados Unidos, sobre todo los anglosajones, no lo ha hecho imponiendo eh, a la, por fuerza de las armas, destruyendo otras grandes economías como en el siglo XVI y XVII, imponiendo golpes de estados como en África y América Latina para, para mantener a su élite dominante, rica, eh, financiera y económicamente, eh, que era la gran cipalla eh, eh, defensora de... de ...los intereses internacionales, recuerdan los ejércitos nacionales para reprimir sí. a los pueblos... ...los ejércitos internacionales como el Estados Unidos para eh, poner el orden eh, mundial o la Pax sí. americana... Eh, ...todo eso está temblando y eso es la tercera guerra mundial, de hecho ya estamos dentro de esa tercera guerra mundial... ...lo que pasa es que, no, que si, si esperamos algo parecido a la primera o a la segunda... Eh, bueno, también podemos ir a la guerra de los Siete años de 1753-64 que eso fue una, la primera guerra mundial pero, sí, nadie, sí. pero fue en otros términos claro. es decir, no, no podemos esperar que se repitan los mismos modelos eh, ya estamos dentro eh, sin, eh, eh, en el ciberespacio en la economía y el último paso es, es el bélico ya tuvimos un adelanto con el conflicto de Irán, Israel y, y Estados Unidos eh, creo que ya hablamos sobre eso Eh, pero eso es un adelanto pero estamos en la guerra mundial y el, el traspaso de poder de oriente de occidente a oriente es como lo dijo Tucídides, o es violento o hay un chispazo de sensatez y pasa a ser negociable negociado pero qué pasa está justamente en el en la primera todavía primera potencia Mundial, militar y económica Tenemos uh, una ideología y un presidente De que es precisamente lo contrario Negociación significa eh, Presionar, imponer a fuerza de pistola y de cañón Como siempre se hizo con los indios y todos los demás Ese es la, el concepto de negociación El, el arte De del, del, del, la negociación Como es su libro es, eh, No es simplemente bueno. ¿Qué nos beneficia a los dos? No, ¿qué me beneficia a mí? Y bueno, Bien. eso es una receta para, la, para una guerra eh, bélica directamente. Ahora, ¿Qué? pero Trump no va a durar mucho. De hecho, ya tiene algunos problemas. Eh, eso vimos, eh, ¿no? ¿Es real y, eso? Físicos. ¿Tiene problemas físicos? Bueno, eh, tiene no son graves, pero por ejemplo, de circulación de pierna, etcétera Ya los médicos lo han explicado, se ven en la fotografía. Tiene sí problemas físicos. Un, una persona que vive a Coca-Cola y, claro. y a y hamburguesa. Por favor. Eh, con todos los mejores médicos del mundo, pero. Sí. vive a eso, tiene 80 años es mayor pero para el estándar de hoy no es tan mayor eh, y sí tiene pero además se ve en, en, en su habilidad intelectual eh, eh, es bastante reducida sí. eh, y además es una caricatura de lo que era siempre, esto es hermoso beauty, eh, hermoso, grande y bonito y, y, y, repite, y repite es un síntoma de sí. una, una debilidad intelectual clara y, sí. y a su edad no se, no se puede esperar un, una mejoría sino todo lo contrario como le ocurrió a Biden Un oyente, acá tenemos que ir terminando, pero un oyente pregunta de qué carta estamos hablando cuando hablábamos contigo, le decimos que es una carta abierta a qué le tienen miedo, que publicó nuestro entrevistado de hoy, que está dirigida al presidente de Uruguay, a la vicepresidenta, al canciller, a la ministra de Defensa, y el último destinatario es Señoras y Señores de la Embajada de Dios, que parece eh, muy interesante eso, puesto allí como destinatario de la carta también. Sí, sí, eh, eh, pero es lo que se cree en, en, en muchos sí. y lo han dicho explícitamente. El, el, Recuerdan que, el, que la el 60% por ejemplo de los de los habitantes de los ciudadanos de Israel eh, hay un 20% árabe pero es un según la Constitución un, un estado judío. El 60% no es religioso o, o es agnóstico, ateo o no religioso, pero sí cree en que Dios le dio la tierra. Es decir, es un fanatismo secular. Eh, es decir, siempre la recurrencia a Dios, que el, el, el, todo se justifica por Dios y después, claro, es, es muy, muy útil porque aparecen las iglesias evangélicas, de hecho el, el sionismo lo inventan los evangélicos en, en Inglaterra, no los judíos, los judíos estaban en contra de eso, ah, eh, repitiendo lo mismo, a decir cualquier cosa que haga Israel, incluso eh, Ted Cruz, ¿recuerdan la entrevista con eh, eh, Carlson? Eh, dice la Biblia que hay que apoyar a Israel, yo apoyo a Israel, pero otra vez, una palabra, dos realidades totalmente que no tiene nada que ver. Sí, un, sí. Algo que ocurrió hace 3.000 años es lo mismo que algo que está ocurriendo, es carta libre, es decir, hagan lo que quieran. Sí, Entonces, por eso la ironía, oh, y no tan ironía de, de señores de la Embajada de Dios. Bueno, te saluda Jorge, dice, es de Florida, Jorge no, Javier, y dice Javier, a Jorge lo escucho colaborando con compañeros colombianos en YouTube. Un gran abrazo. La audiencia de la 36 lo tenemos en alta estima. Esto dice Javier de Florida. No nos da el tiempo ahora, después vamos a pasar audios que mandó Rina, Nelson Martínez, que son también del interior. Una es del Santoral en Canelones, la otra es de la costa, Casi Maldonado. Así que todas han sido contactos del interior los que te llegaron. Te agradecemos muchísimo por este pasaje por la 36. Bueno, muchas gracias Ángeles y Emiliano y, to y toda la gente de la audiencia, que, que todo sea para mejor. Hasta la próxima. Abrazo Jorge. grande. Chau chau. chau, chau. Chau, chau. Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda